Juntos, vamos, la Biblia dice que el Señor habita la sala danza de su pueblo, canta. Se exalta nuestro Dios entre el júbilo, se exalta nuestro Dios al sonar de las roquetas, se exalta nuestro Dios entre el júbilo, con júbilo gritará. ¡Que se oiga! Con Thank okay. Con jубилу Que se oiga